Tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo? Bienvenida al programa que te ayudará a desarrollar hábitos, establecer mejores relaciones, empoderarte y potenciar tu estado de felicidad personal. Favorito. Y ahora contigo, tu anfitriona Jamie Febles, psicóloga, escritora, madre y emprendedora, quien te acompañará en este recorrido hacia tu desarrollo personal y hacia el logro de tus sueños. Esto es Vivir en Armonía. Bienvenidas a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la reflexión, reconociendo a mamá, así como el libro para este mes de mayo. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en a r m o n í a Yo, como siempre, muy feliz de poder encontrarme aquí con cada uno y con cada una de ustedes. En este día he querido compartir y preparar una motivación y una reflexión muy especial para todas las madres del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué hoy quise preparar esto? Bueno, porque es un mes, el mes de mayo muy especial, donde en distintos países, incluyendo el mío, República Dominicana, por ejemplo, este próximo domingo estaremos celebrando el Día de las Madres. Así que he preparado para ti este cuento, esta historia que la he escrito yo y una motivación e s p e c i Al final, pues para cerrar con esta historia. Y todo esto es un regalo de mí para todas las madres del mundo que cada día se entregan en este rol tan importante, en este rol que tiene y que conlleva tanta responsabilidad. Así que este es mi regalo para ti, este es mi reconocimiento para ti por todo lo que haces por y para tus hijos. No existe la mamá perfecta. Cuando María descubrió que estaba embarazada, quiso ir inmediatamente donde su sabia abuela, para que ésta le dijera el secreto para ser la madre perfecta. Hola, abuela, qué bueno es verte. Hola, mi nieta querida, estás muy linda y estoy feliz de saber que esperas a tu primer bebé. Sí, abuela, estoy muy feliz y es por eso que quise venir a visitarte, ya que quiero convertirme y quiero ser la madre perfecta para mi hijo. Y quiero que me digas cómo puedo hacerlo. Cómo lograrlo así como tú lo hiciste. A lo que su abuela le respondió: Pero María, ¿y qué quiere decir eso de ser una madre perfecta? Oh, abuela. Esa madre que da luz a su hijo de manera natural, que lo lapta, que lo cría, educa bien, que puede recuperar su figura rápido, que no sube muchas libras durante el embarazo, que su bebé aprende a dormir toda la noche. La madre perfecta es aquella supermamá que lo hace todo y puede con todo como si fuera un superpoder. Una heroína. Yo quiero ser una super mamá y una mamá perfecta. Tal como esas madres que veo en las redes, en la televisión, incluso amigas y conocidas que lo son. Yo quiero poder cumplir con esos estándares y expectativas. Pero, María, eso que ves. Y esas ideas que tienes no son reales, no son verdaderas. Si desde ahora te empeñas en ser la madre perfecta y la supermamá de tu bebé, comenzarás a vivir bajo una presión y una idea de maternidad totalmente equivocadas. Por lo tanto, no disfrutarás tu embarazo. No disfrutarás esos pequeños momentos de complicidad con tu bebé porque estarás muy enfocada en hacerlo como otras lo hacen y en evaluar si lo estás haciendo como otras lo hacen. No existe la madre perfecta porque los seres humanos somos seres humanos imperfectos. Nos equivocamos perfectamente. Cometemos errores, tenemos virtudes, tenemos defectos. Estamos siempre en un proceso de cambio y aprendizaje. No existen reglas que se tengan que cumplir a cabalidad en la maternidad. Esa idea de que madre es quien da a luz a su hijo de manera natural. Y que quiere decir que si traes al mundo a tu hijo por una cesárea, eres menos mujer. Es un completo error. Es una equivocación. Cada madre vive una experiencia diferente. Cada bebé es diferente. En la maternidad no deben existir reglas, principios, expectativas o estándares. Que cumplir. Pero lo que sí debe existir es un profundo respeto a la decisión de cada mamá de cómo vivir su maternidad. En el tema de ser madres, ninguna madre es mejor que otra. Simplemente es la mamá que le tocó a ese bebé, a esos hijos, la que dentro del proceso aprende, crece, se equivoca, pero siempre, siempre lo amará, la amará. Por Último, mi niña, vive esta etapa de vida agradeciendo, siendo consciente de la gran responsabilidad que estás asumiendo y siendo consciente de que habrá días buenos, días no tan buenos, días donde no sabrás qué hacer, días donde te sentirás culpable, días de cansancio o de agotamiento, días. Para sonreír y para agradecer porque eres mamá, porque tu bebé está ahí contigo. Días donde vas a disfrutar en el embarazo esas pataditas, sus sonrisas cuando nazca o su calorcito cuando esté acurrucado en tus brazos. ¿Me entiendes, María? ¿Me entiendes? María, mientras escuchaba a su abuela, solamente atinó a hacer silencio, a escuchar con atención, y algunas lágrimas cayeron por su rostro. Y cuando su abuela terminó de hablar, le dijo: Wow, abuela, todo esto que me has dicho significa mucho para mí. Cuando vine a preguntarte esto, lo hice por el miedo que ya estaba teniendo de no poder cumplir esos estándares o expectativas y de convertirme tal vez en una mala madre. Pero veo que estoy equivocada y que las cosas son diferentes. Por ahora, abuela, me comprometo. A enfocarme en vivir mi embarazo, disfrutando cada momento, cada etapa. Gracias, abuela, por tus sabias palabras. Hoy me voy a casa con mucho que pensar y con mucho que reflexionar. Madres perfectas, super mamás, madres con super poderes. Ahora llega mi momento, luego de compartirte esta historia que la escribí y que si quieres te la puedo hacer llegar. Es mi momento ahora para reconocerte a ti. Por ser mamá, por ser madre, por todo lo que has hecho, por tus hijos. Reconocerte por enfrentarte a tantas opiniones, a tantos miedos, a tantas preocupaciones. A muchas madres que, en este proceso, luego de que nacieron sus hijos, pasaron por una depresión posparto. A tantas madres que sufrieron preclancia. Que pasaron por distintas situaciones difíciles en el proceso. Reconocerte por tu valor, por cómo saliste adelante, por cómo sigues ahí dando todo, todo lo que puede estar a tus hijos, todo lo que tú puedes dar, no todo lo que el mundo entiende que tú tienes que dar o que tienes que hacer. Hoy quiero reconocer a todas las madres del mundo por el regalo de amor hacia sus hijos. Por las noche, noches de desvelo, cansancio, por cada vez que tu bebé se enfermó, que tus hijos se enfermaron, que se te enfermaron los dos, los tres al mismo tiempo y que tú estuviste ahí atendiendo a tu A sus necesidades, dándoles u s medicamentos, bajando las fiebres. Hoy quiero reconocerte por cómo enfrentas esas críticas, por cómo enfrentas a los opinólogos que te dicen que no está bien lo que estás haciendo, que no debes hacerlo así, que ellos tienen más experiencia que tú. Hoy quiero reconocerte. Por esos momentos de, de cansancio, de agotamiento, de entrega, ¿cuántas veces, si lo expresas, las personas pueden decirte que estás mal, que no deberías decir que estás cansada, como si no tuvieras derecho? Es que, que te canses, que te quejes, que, que quieras tener un momento aparte para ti, no quiere decir que eres menos madre o que estás mal. Pero también quiero reconocerte por tu capacidad para entregarte y darle todo a tus hijos. Y así como hoy yo quiero reconocer cada momento de tu vida y de tu rol como mamá, también quiero recordarte que tú no estás obligada a ser una supermamá que pueda con todo, que lo haga todo, que lo englobe todo. No. Cuando necesites ayuda, una mano amiga, hablar, desahogarte, un momento a solas, descansar. Busca ese momento, pídelo. Porque que lo hagas no quiere decir que seas menos o una mala mamá. Pero también quiero dejarte este mensaje y tal vez. Este mensaje es t e parte de tus hijos, sean pequeños, sean grandes. Tus hijos no quieren una madre que se sacrifique, una madre que deje de soñar, de lograr sus sueños. Tus hijos quieren verte feliz, quieren verte sonreír. Y para eso necesitas espacios para ti. Espacios para descansar, para pensar, para renovarte, para cuidar la armonía de tu vida. Espacios para cuidarte, amarte, valorarte. Porque tú, tú que me escuchas, mamá, futura mamá, Mamá de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de muchísimos hijos, mamá primeriza o mamá experimentada, como, como quieran decirle. Tú eres única, tú eres especial y tú te mereces todo el amor y el reconocimiento del mundo. Feliz día, mamita hermosa, madre hermosa. Yo, Jamie Febles, te reconozco a ti como la madre única, auténtica y especial para tus hijos. Yo te reconozco. Lo haces tú. Y esos aplausos son para ti, porque eres una gran madre que cada día le da t o d o a sus hijos, que se entrega, pero que también, si no lo hace, debe aprender a tener su propio espacio para renovarse, para crecer, para seguir siendo esa madre que desea ser, esa madre auténtica, esa madre que se ama, que se valora, que se quiere, que se reconoce. Ahí escucharon pues, la voz de Steve. También agradeciéndole a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, por ese rol tan hermoso que han decidido, pues, que han dicho que sí, que han decidido vivir y que han decidido asumir esta, pues, este a pues e s t regalo y esta responsabilidad de ser madres. Otro aplauso para ustedes. Y yo estoy muy feliz, no solamente porque he compartido algo muy lindo con cada una de ustedes, algo que también me r e g a l o a mí. Claro está,、eh, porque es un regalo para todas las madres, y yo soy madre, gracias a Dios, de dos príncipes maravillosos, Nicolás Emanuel y Steve Alonso. Y para que este episodio siga siendo tan lindo y tan especial, me han dejado un mensaje de voz desde Andorra, España. Así que aquí se los dejo, escúchenlo y anímense, como esta persona que me lo ha dejado, a también dejarme su mensaje de voz. Hola Jane, quería pasar por aquí a dejarte mi mensaje. Tú sabes quién soy, pero no lo diré públicamente porque quiero que la gente sepa que, lo digo, que digo mi opinión objetivamente y no por todo el cariño que te tengo. Haces un trabajo de gran calidad y tu mensaje llega a las personas que te escuchamos. Espero que continuemos creciendo juntos en este camino y que vengan muchos episodios más de Vivir en Armón. Un saludo desde Andorra. Gracias, Bella. No voy a decir tu nombre porque tú lo has dejado en el anonimato. Eres una persona muy linda, muy bella, una madre maravillosa. Así que también, pues desde aquí, República Dominicana, te envío un abrazo. Gracias por tus palabras que me motivan a mí y que son gasolina, como dice mi amigo Giovanni, para que yo pueda seguir preparando más episodios, compartiendo más cosas con ustedes en este su espacio. Y Nuestro espacio vivir en armonía. Así que gracias de verdad, voy a seguir trabajando, voy a seguir dando todo lo mejor de mí para que cada lunes, cada jueves, cada día que salga a vivir en armonía, ustedes puedan disfrutar de un contenido que aporte algo bueno a sus vidas. Y ahora vamos a pasar al segmento Un libro para vivir. Y el libro para este mes de mayo y que hemos estado leyendo es Usted puede sanar su vida de Louis Hale. Este libro es un gran clásico y best seller. Que inició el movimiento del crecimiento personal en todo el mundo. En este libro, la autora nos plantea que cada uno de nosotros tiene ese poder para transformar su vida. Y a partir de esta idea, ella propone un método que te va a enseñar no s o l o a crear paz y armonía, Interior como exterior, sino también a que tú puedas descubrir el significado de la auténtica autoestima. Así que si tú quieres descubrir conmigo cómo sanar y cómo transformar tu vida, acompáñanos a leer este libro. Y antes de despedirme también, que no, que no lo dije, pues este episodio de Vivir en Armonía está dedicado primero a mi madre, Miriam Jaques, una mujer maravillosa, increíble, valiente, fuerte, quien es mi ejemplo de vida. Para ser la madre que yo soy en el día de hoy, pero también quiero dedicárselo a todas las mujeres del mundo que escuchan Vivir en Armonía, a mis amigas, a mis hermanas de, de vida, de corazón, a todas las madres que, que están ahí, que están ahí dando todo por sus hijos. Quisiera decir los nombres de todas ustedes, pero. Son muchos y se haría muy largo el episodio de Vivir en Armonía, pero esto es para ti, esto es para ti que, que eres una madre extraordinaria, una madre especial. Así que te quiero mucho, te envío un gran abrazo. Ahora sí, vamos a despedirnos. Y antes de despedirme, recordarte que si quieres proponer un tema para trabajar aquí en Vivir en Armonía, puedes ir a jamifebles.net/barra proponer. También quiero recordarte que ofrezco servicios de consulta o terapia psicológica en la modalidad online. Así que si quieres hacer una cita conmigo para que trabajemos, puedes escribirme un correo a psi.jamifebles.com. Arroba com. Comparte este episodio con todas las madres que conozcas para también darle ese regalo de reconocimiento por su rol como mamá. Invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde también vas a recibir motivaciones y le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Solamente vas a Facebook y pones Comunidad, Vivir en Armonía y te suscribes. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast y así recibirás directamente la notificación de los nuevos episodios. Y déjame por ahí tus valoraciones. Comentarios positivos, manitas arriba s y corazones. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en a r m o n í a ¡Feliz día, mamá!